Muy buenas tardes a todos y a todas. Ya estamos en Área 12, en un programa de fútbol femenino que ya estabais todos y todas esperando y que podéis escuchar a través de radioeste.net y a través de todos los foros. Saludos de Javier Pena, número 12, y bueno, eh, como ya estabais todos esperando, no os voy a hacer más esperar y vamos a empezar. Bueno, los resultados, vamos a empezar por los resultados de la jornada anterior, ya que los tenía preparados, y vamos a empezar por, por Liga eh, Regional. El Langreo Femenino 4, eh, 2 eh, Gijón Femenino, Real Tapia 0, eh, Oviedo Moderno 1, Llanera 3, Barcia 1, Nacional, ahora vamos a ir con los nacionales, Oviedo Moderno 1, Juventud, Aguiño, uno. Escuela de Mareo, cero. Eh, Olivo, uno. León femenino, dos. Gijón femenino, uno. Y ahora vamos con Superliga, que la Superliga está un poco chunga, vamos a hablar, vamos a hablar claro. Oviedo Moderno, cero. Puebla, tres. Eh, comentario de esto, pues un cero a tres que pone en peligro al Oviedo Moderno en descenso, ya que este año el Oviedo moderno está teniendo una racha de muy pero que muy mala suerte. A ver si las cosas cambian ya, porque bueno, todavía queda la segunda vuelta, así que perder pues vamos, sería un poco difícil. Pero bueno, a ver si este año sube un poco más y por lo menos para mantener la permanencia en Superliga. La tabla de clasificación de Superliga Eh, los primeros van el primero el levante con 25 puntos segundo el rayo vallecano con 22 puntos el tercero el bilbao con 20 puntos el cuarto con 16 puntos va el español y en los y en los puestos de descenso están con el número 12 el colegio alemán con 8 puntos el oviedo moderno con 4 puntos y el Hispalis con tres puntos. Eh, recordamos que el Oviedo Moderno está en, en puntos de descenso. Eh, yo me quiero quedar en Nacional con el partido de la jornada anterior, que fue eh, Oviedo Moderno 1, Juventud Aqueño 1. Hemos preguntado eh, a Luis, el entrenador del Oviedo, del Oviedo B, cuál es eh, la valoración del partido, que es muy cortita, pero bueno, eh, a ver, que si el Oviedo mejora... A ver, le hemos preguntado que si el Oviedo bajará o no bajará, y que si saldrán de este apurón en la Superliga que se refiere. Va a haber una pequeña confusión en la grabación, porque aparte que es muy rápida, yo os lo explico. Cuando se dice que él personalmente, que estemos todos tranquilos, se refiere a Superliga. La otra parte de la valoración que nos cuenta, pues es, sinceramente, el, el resumen del partido de, que fue de Oviedo Moderno 1, juventud eh, aguiño 1. Bueno, estamos con Luis, entrenador del Oviedo Moderno, y bueno, el partido de hoy, ¿qué nos podías comentar del partido de hoy? Me creo que... En la mayoría de los 90 minutos dominamos el juego, tuvimos más ocasiones de gol que ellas, pero no materializamos. Y, pero bueno, el empate creo que es justo por, por méritos de los dos equipos. Eh, ¿Qué le diría usted a la gente, eh, aquella gente que opina que este año Oviedo eh, o sea, hay un bajo? No, para nada, para nada. Eh, hay que tener en cuenta que se está trabajando con gente muy joven, con los riesgos que yo conlleva, pero para nada. El Oviedo va a salir de ahí seguro, seguro de ahí. Pues, pues, muchas gracias y un saludo para el nuevo programa. Venga, un saludo y que tenga mucha suerte el programa. Bien, vale, gracias. gracias. Bueno, eh, vamos a analizar eh, la respuesta que nos ha dicho. Bueno, dice que saldrán de este de este apuro. Yo, eh, sinceramente, espero que también. Pero bueno, está claro que si sigue así, vamos, eh, baja seguro, aunque queda la segunda vuelta. Desde aquí, pues, os deseamos mucha suerte al equipo del Oviedo Moderno Superliga. Un saludo para el entrenador Luis por hacernos... Esta pequeña entrevista, muy rápida, y a ver si la próxima vez cuando hablemos con él, pues nos explayamos entre él y yo un poco más. Pero bueno, a ver si consigue pasar de esta mala racha. Pero bueno, eh, no sé lo que pensarán los aficionados del Oviedo, eh, pero lo pondremos la próxima semana que viene, porque a ver qué opina la afición verde y negra, le preguntaremos. Eh, claro que sí. ...vamos a hacer un repaso a los resultados del gobierno moderno... ...en lo que lleva jugado hasta esta primera vuelta de Superliga. Vamos, vamos a comenzar desde, desde el principio... Oviedo 1 eh, Athletic 3 Español 6 Oviedo 0 Oviedo 0 Real Sociedad 2 Pensao Zaragoza 2, Oviedo 0 Oviedo 2, Huelva 1 Torrejón 2, Oviedo 2 Oviedo 0, Levante 2 Rayo Vallecano 2, Oviedo 1. Oviedo 0, Puebla 3. Quedándose por jugar, el Madrid Oviedo, ¿qué pasará? Eh, yo espero que no baje Ya que es el único equipo que tenemos En Superliga en estos momentos eh, Me explico Y vamos a ser sinceros eh, A quien no le gusta y le presta Ver los partidos por ejemplo de un Rayo Vallecano De un Español Entre muchos equipos de estos de Superliga eh, También digo que Queda la segunda vuelta Y mucho tiene que esforzarse El Oviedo Moderno Pero a ver, desde aquí os deseamos Una segunda vuelta Que tengáis mucha suerte y bueno, el partido jugado entre el Oviedo Moderno C y el Langreo, el resultado es Oviedo Moderno C 3, Langreo 1, que se jugó este fin de semana. Cambiamos de tercio y ahora partido entre el Gijón Femenino y el Femiastur jugado eh, ayer, el domingo. ¿Qué nos habrán dicho después del partido? Area 12, un programa sobre el fútbol femenino en Asturias. Sí, sí, ¿que no te lo crees? <ríe> Todos los lunes en Radioeste.net tienes una cita. <ríe> Con Area 12, de 7 de la tarde a 8 menos 20. <ríe> Dirigido y presentado por Número 12. Javier Pena, en directo y a través de los foros indiferido. ¿Qué? ¿Te lo vas a perder? <risa> Del Tour. y bueno, cómo has visto más o menos el partido. Bueno, pues el partido, como te decía, lo vi, lo vi muy muy igualado desde el primer minuto. Eh, el Femiastur veníamos muy muy mermado, ¿no? Teníamos una jugadora con con un bago en el campo, otra con un esguince de tobillo y salimos ya de mano con 10. Y si sumamos a eso dos lesionadas más, son 8 contra 11 que al final al final se se marcó la diferencia y consiguió la victoria ya, Sin lugar a dudas, o sea, aguantamos muy bien el partido, aún así estábamos muy igualadas pero pero el, el Gijón aprovecha mejor sus oportunidades. Y bueno ahora que tienes la oportunidad de hablar ¿qué nos podrías contar del del Femiastur para que la gente conozca más un poco el equipo. Pues el Femiastur os puedo contar, pues que es el único equipo que hay en Avilés, que estamos luchando por por tirar para adelante con el fútbol femenino allí en la zona de Avilés, que estamos muy mermadas porque bueno son un equipo de de jugadoras más bien veteranas Que no descartamos el, el... el incluir en nuestras filas a niñas pequeñas y que estamos ahí luchando. Te digo que la plantilla del FEMIASTUR la forman hoy en día 12 jugadoras y, y estamos en una situación bastante crítica. Necesitamos apoyos, sobre todo sobre todo de jugadoras que les apetezca, ya no que sepan jugar al fútbol, sino que quieran aprender a jugar al fútbol, pues serían bien recibidas en el FEMIASTUR. Bueno, claro, pues queda dicho y muchas gracias a vosotros a vosotros y que sigáis con esta labor que es muy importante para el fútbol femenino. Venga, gracias. A ti. Bueno, pues un saludo para Sita, la entrenadora del Pemias Tour. Por prestarnos un poco de su tiempo, ¿eh? de verdad, muchas gracias y esperemos que este año sea un buen año para el Pemias Tour. Le deseamos lo mejor para esta temporada. Bueno, bueno, ¿qué nos habrá dicho el entrenador del Gijón femenino? No os hacemos esperar más, así que vamos a por él. Y bueno, ¿cómo has visto tú el partido de hoy? de un partido así que estaba en principio un poco difícil porque eh, se llegaba el equipo femenino dominado, llegaba pero no se veía como una eh, posibilidad de, mar de marcar y bueno, con una serie de cambios en eh, un segundo tiempo ya hubo más llegado, hubo más disparo a puerta y a partir de ahí ya eh, hubo más posibilidades de marcar y ya, hasta que llegó el gol y, y una vez que se abrió la lata pues después entró un segundo y, y pudieron entrar algo más lo que pasa que bueno, tres o cuatro postes pues No evitaron la goleada, pero bueno, fue un dominio que fue de menos a más y al final se fructificó con una victoria justa por parte del Gijón, con los respetos de que el equipo rival jugaba con una menos, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo el dominio hubiera sido a lo mejor eh, más o menos parecido, aunque un juego se sí influye, pero viendo cómo jugó el equipo local, hubiera, yo creo que hubiera ganado igual con el, el rival, vamos. Y bueno, ¿qué nos podías decir de Tania? Después de un año sin jugar Bueno, Tania es una jugadora que jugaba preferentemente en el A Es del A, pero bueno, estuvo una, una Lesión grave, llevaba mucho tiempo Sin jugar, entonces para empezar Le conviene más bien empezar En esta categoría para ir poco a poco Afuenciándose, pero hizo un segundo tiempo, entró segundo tiempo El equipo mejoró con ella, restó Mucho juego, el equipo Lo echó para adelante, y bueno ¿Bien? Se vio una mejoría que que vamos, yo creo que progresivamente, con pocos partidos, ya está para jugar eh, al 100%, cuestión de tiempo, digamos. Vale, pues bueno, muchas gracias. Nada, no es ningún de qué, y bueno, aquí estamos para lo que sea, para Bien. otras entrevistas. Venga, el partido pita pita final campeonas campeonas campeonas selección asturiana femenina campeonas si esto es un sueño que no me despierten esto es increíble da ya la gaita da ya la gaita la gaita y el tambor manolín el la grada la grada es una fiesta la marea azul increíble increíble la selección asturiana vaya fiesta vaya fiesta campeonas campeonas Ay a 12 con el fútbol femenino y la selección asturiana femenina <risa> Sí, habéis Sí, sí, habéis escuchado bien, nos vamos con la selección asturiana femenina. hemos entrevistado al entrenador de la selección asturiana femenina a jaime y le hemos preguntado esto esto es lo que nos contestó escucharla con atención porque tiene cosillas interesantes ¿eh? así que vamos vamos adelante bueno estamos con jaime entrenador de la selección asturiana Y bueno, antes de, bueno, vamos a comenzar, ¿cómo es un día a día en la selección ¿Cómo son esos entrenamientos? Bueno, pues lo que tratamos de hacer es, eh, más que nada, que como tenemos una semana de, de entrenamientos con las jugadoras, eh, juntarlas, acoplarlas a que estén eh, acostumbradas a jugar juntas, a conocerse dentro del campo, a compenetrarse. Porque claro, cada una viene de, de un club, vienen de estilos distintos de juego. ...y pues eso, bueno, un poco para luego pues, sacar un buen rendimiento competitivo en los campeonatos. ¿Crees que este año vas a formar una buena selección? Hombre, nosotros siempre estamos contentos con las selecciones que tenemos... ...porque las niñas eh, tengan más o menos suerte, o saquemos adelante los partidos o no... ...siempre dando lo que tienen y están con muchísima ilusión eh, de jugar con la selección... ...por lo tanto, eh, en ese sentido, siempre estamos satisfechos con ellas... Eh, todos los años pues, eh, estamos progresando, con la selección sub-18 el año pasado fuimos subcampeones de España, con la sub-25 llevamos eh, dos años seguidos quedándonos a un punto de entrar por, a, por primera vez a semifinales, entonces el equipo va, las selecciones van progresando y nuestra intención es siempre hacerlo lo mejor posible y que luego, como el fútbol se trata de que la pelota entre, pues si tenemos suerte, refrendar eh, esa competitividad con resultados. ¿Cuándo acaba más o menos la selección, las, las convocatorias? Eh, una vez que ya se tenga la lista, eh, ¿cuándo se va a dar esa lista oficial de las jugadoras? De las 18 que van a ir a competir, pues normalmente la semana anterior. Nosotros empezamos con grupos lo más grandes posible, con 25 jugadoras por selección, para concretar después en 18. Vamos probando gente nueva, vamos trayendo eh, jugadoras de, de distintos equipos para ir sacando pues, la, la selección más competitiva que podamos, ¿no? Y normalmente ya las últimas semanas eh, jugamos con 18, 19, 20 jugadoras Para la última semana hacer ya los últimos descartes O quedarnos con las 18 finalistas ¿Algún nombre no nos podías adelantar? ¿no? Bueno, eh, cualquiera que esté viendo los entrenamientos Hay eh, que, bueno, hay jugadoras que repiten casi siempre Nombres, eh, pues, eh, las que llevan ya muchos años Yo llevo 6 años en la selección y hay alguna jugadora que lleva los seis años, pero bueno, no, no variaremos mucho sobre los que estamos entrenando, ahora estamos con grupos ya bastante pequeños, entonces será más o menos la, la base de lo que finalmente vaya. Eh, hay unos revuelo últimamente con la gente, eh, ¿qué me podría decir eh, porque no están seleccionadas creo? Eh, ni Gordi, ni ni Ille, como alguna más por ahí, ¿qué nos puede decir de, de esa revolución que últimamente está, se habla más bien? no ninguna, es simplemente una norma de la Federación Española para el Campeonato de Selecciones de este año en el que no pueden ir jugadoras que tengan licencia de Superliga y como, pues igual que en la Sub-25 no pueden ir las mayores de 25 años, pues nosotros tenemos que hacer la selección con las jugadoras que podemos en el caso concreto de Irene de Gordillo o de Saray pues son jugadoras que tenían licencia B estaban contando, estábamos contando con ellas, ahora pues han les han hecho licencia para para que no puedan venir a la selección, ese es el, el motivo exclusivo, y de hecho, coaccionándolas y amenazándolas con que si no, no volvían a jugar con el A, lógicamente ellas lo que quieren es jugar y no quieren tener problemas, y que incluso las, las retengan sin, sin jugar en su club, y entonces pues ya no podemos contar con ellas, de todas formas eh, ellas siempre, siempre han cumplido, siempre estamos contentísimos con... El rendimiento que siempre han dado en la selección, simplemente ahora pues no contamos con ellas y pensamos simplemente en las que sí están. Sería muy injusto lamentarnos de quién no está o de quién nos puede faltar, eh, porque sería muy injusto, yo digo, con las, con las que sí están aquí, dándolo todo, trabajando todos los miércoles y son las que van a defender Asturias. Eh, ¿Hay fecha ya para la selección, o sea, cuando empieza a jugar? Sí, competimos con las selecciones sub-18 y sub-25 el fin de semana del 21, 22, 23 de diciembre, con la selección sub-16 del 2 al 7 de enero y con la selección de fútbol 7 en el Puente de la Constitución, ahora menos un mes. Bueno, pues desde aquí os deseamos mucha suerte y bueno, ya a seguir el programa. Muchas gracias, ahí estaremos.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 We're coming up. años eh, te gusta mucho por supuesto sí sí muchísimo es la primera vez que estás en la selección o ya llevas más años jugando con la selección jugué la temporada pasada este es el segundo año y cuéntanos este este año cómo son los entrenamientos pues ¿Cómo lo ves? vamos bien bien a mí me gusta mucho entrenar aquí yo creo que aprendemos mucho la verdad es que sí eh, bueno eh, llevas muchos años jugando y qué nos eh, háblanos un poco de, de tu equipo del Barça Bueno, pues en el Barça, el femenino, empezamos hace tres años y la mayoría era gente que nunca había jugado al fútbol y el primer año nos costó bastante arrancar. Y, pero este año estamos muy bien, o sea, vamos primeras en la liga y espero eh, llegar, a, llegar así hasta el final. ¿Tú crees que esto del fútbol femenino tiene que haber más, más publicidad? Sí, se necesita mucho más, más apoyo del que, del que tenemos. Vale. Bueno, recordarles que el 28 de noviembre, miércoles... Eh, ...el miércoles este que viene... ...convocatoria de Sub-25... Eh, ...y bueno, estas son las jugadoras convocadas... ...para Sub-25... ...este miércoles... ...por parte de la Escuela de Mareo... ...Eva Campa... Ana Gamundi... ...y Benónica Blanco... ...por el Oviedo Moderno... ...Vanessa Cubillas... ...Sonia Alonso... ...y Lucía Ramos... ...por el Gijón femenino... ...Tania Vega, la Super Tania... ...que después de un año... ...sin jugar a fútbol... ...vuelve y creo que vuelve muy fuerte... ...la entrevistaremos la entrevistaremos la semana que viene... ...Paloma García... ...Cobadonga Carballo... Eh, ...Nieves Durán... ...Saula Martínez, Úrsula Muñiz... ...y Lorena Feito... ...bueno, por el parte del Barcia... Eh, mayra Pérez, Lucía Iglesias... ...Maite Fernández... ...y por el Yosalín, Julia Rosa... ...y nadie más... Fe, ...por el parte del Feminastur... ...Joana Durán... ...por el Obifem... Eh, ...Raquel González... ...y por el Llanera... Eh, ...Marta Vázquez... Recordarles que en Radioeste.net se puede escuchar en directo y a través de los foros del de Yosalín, eh, Oviedo Moderno y Gijón Femenino, pues podéis escucharlo también. El programa tiene. Bueno, el programa tiene una página web donde ya está todo hecho. Donde puedes acceder a través de él, eh, a través de los foros. Recordarles también que hemos puesto eh, en la página. Eh, un espacio dedicado a Tania donde tú le puedes mandar los mensajes de ánimo y apoyo o bienvenida al fútbol después de un año. Las puedes dejar tus comentarios ahí y las leeremos en Antena el próximo programa el 3 de diciembre. Bueno, bueno, eh, la página se llama area12.wordpress.com area12.wordpress.com Bueno, eh, recordarles que vamos a ir despidiéndonos y que la próxima semana tendremos muchas sorpresas que no he podido meter hoy, que las meteré la próxima semana y la próxima semana promete entrevista a Tania y muchas más cosas, ¿eh? Y por supuesto, eh, la bienvenida de todos los comentarios, a ver si os animáis a y darle la bienvenida pues a Tania, ¿ok? Bueno, pues en radioeste.net todos los lunes tienes una cita en directo ¿eh? con Área 12, eh, presentado por mí, Javier Pena, eh, más conocido en este mundo como N12, o sea, número 12. <risa> Bueno, lo dicho, que tengáis muy buenas tardes o tardes-noches. Espero que colaboréis que esto es un programa del fútbol femenino y es simplemente para vosotras, ¿ok? más ocasiones... Por supuesto, esta es nuestra sintonía. Bueno, así que nada, buenas tardes y a recordar, el lunes 3 de diciembre aquí estaremos en radioeste.net, área 12, con el fútbol femenino.